Her、radio Show.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 A través de Heavy Metal Mansion Metal PR.com con bases en San Juan, Puerto Rico. Y simultáneamente estamos transmitiendo a través de Avanzadametallica.net con bases en República Dominicana. Y desde hoy, desde hoy también vamos a estar transmitiendo simultáneamente. A través de h u n t r o c k c o m con bases en República Dominicana. Así que los domingos a las 7 de la noche estaremos transmitiendo a través de Metal PR y simultáneamente a través de Met Avanzada Metálica y h u n t r o c k c o m Así que un gran saludo a todos esos hermanos y hermanas de la República Dominicana. nuestros vecinos de puerto rico en el caribe ok muy bien mi gente、eh, como todos los domingos a las 7 de la noche usted y yo tenemos una cita aquí en metal pr com con heavy metal bunker radio show donde tenemos 120 minutos para compartir lo mejor del metal pesado De todo tipo, metal pesado clásico en castellano, de la nueva generación y las cosas nuevas que están saliendo, que no ha empezado bien el 2021 y ya empezaron a salir producciones magistrales. Así que vamos a estar compartiendo de todo eso un poco. Pero en adición a la transmisión que hacemos los domingos a las 7 de la noche desde Metal PR, tenemos un grupo de emisoras que se han afiliado con nosotros, emisoras hermanas, que se darán a la tarea de retransmitir Heavy Metal Bunker Radio Show durante la semana. Desde diferentes emisoras, diferentes días y diferentes horas. Entre ellas tenemos a César Radio Rock desde Bolivia. ElTunnel.co desde Colombia, Asalto Mata Radio Rock desde España, MetalCorrosivo.com desde México, Frecuencia Online Radio desde Buenos Aires, Argentina, Cesar Radio Rock también a través de su emisora The Classic desde Bolivia, Radio Enigma desde Chile, Rock Total Radio desde Perú. Y e Spectro FM 98.9 desde Corrientes, Argentina. Así que todas estas emisoras hermanas estarán retransmitiendo Heavy Metal Bunker Radio Show durante la semana. Diferentes días y diferentes horas. Si usted quiere saber、eh, desde qué dirección, qué día y qué hora ellos van a retransmitir, simplemente entre a nuestra página oficial heavymetalbunker.com en el área de Radio Show y ahí está posteada toda la información que usted necesita. Así que está invitado a que entre a nuestra página heavymetalbunker.com. Y ahí está toda la información de todos los programas y proyectos que estamos haciendo、eh, en diferentes áreas, ya sea a través de la radio, a través de YouTube. Y ahora lo más reciente, nuestro podcast, Dark Neruda Podcast, que se estará transmitiendo a través de Spotify. Y ya, ya hicimos nuestra primera、eh, publicación en Spotify. Simplemente entre a Spotify y busque Dark Nerudas Podcast, y ahí podrá escuchar nuestro primer episodio, el episodio inaugural de Dark Nerudas Podcast, donde tenemos entrevista, un poco de música, pero、eh, mucha información、eh, muy buena. Así que los invito a todos a entrar a mi página y a nuestro podcast. Así que. Eso es lo que、eh, tenemos. Pero ya comenzamos. Ya comenzamos con、eh, la noche de hoy. Comenzamos con nuestro despegue. Y nuestro despegue lo hicimos con nada más y nada menos que con la banda i s e r Sí, señores, ese mismo. i s e r de los que mucha gente le está tirando piedra como si estuviesen、eh, libres de pecado. Vamos a estar escuchando a Ice Earth porque aquí nosotros no bañamos n a nadie. Lo que ocurrió con John s h e f f e r ocurrió en su carácter personal,、eh, en sus ideales, su conducta, su responsabilidad individual y personal. Nada tuvo que ver con la banda. Él estará enfrentando las autoridades. Todavía continúa en prisión en Indiana, esperando ser extraditado a Washington para enfrentar cargos federales. Sin embargo, la vida de John s h e f f e r pues a mí no me interesa. A mí lo que me interesa son sus riffs de guitarra y la música que ha hecho durante todas,、eh, todas estas décadas con Ice Earl. Entonces aquí continuamos escuchando Ice Earl y lo que estábamos escuchando. Era de su más de su de último álbum realmente, que fue en el 2017, y c o r r u p t i b l e Y el tema que estábamos escuchando era Seven Head Horror, en la voz del de e gran cantante Stu Block. Así que ese, era su, ese es r a e su s álbum número 13 de Ice e a r t h Ice e a r t h comienza en 1990. Y、es una banda, pues que ha hecho extraordinarios álbumes y en vivo era una banda de respeto. Así que, qué va a pasar con Iser ahora? Desconozco. Sabemos que、eh, Century Media, pues los baneó de su página. No sabemos si ¿verdad?、Eh, van a continuar como sello con ellos porque no es tan fácil. Hay contratos, hay cosas, verdad, que no son tan fáciles de romper, pero no sabemos.、Eh, Vamos a ver, el tiempo nos dirá qué va a ocurrir con John s h e f f e r y Ice Earth cómo va. Bien, así que eso era lo que teníamos、eh, en este comienzo. Recuerde que si usted nos quiere sintonizar, simplemente tiene que entrar a metalpr.com y ahí automáticamente、eh, aparece la barra, le das radio y le das play y nos puede escuchar. Si usted tiene、eh, la aplicación de tune in, búsquenos como Metal PR y también podrá escucharnos ahí.、Eh, también puede escucharnos directamente a través de avanzadametallica.net y también estaremos transmitiendo. Y ahora, con nuestra nueva afiliación con h o u d r o c k c o m también usted podrá、eh, sintonizarlos a las 7 de la noche y nos puede escuchar. Si usted está interesado en entrar a nuestro chat en vivo en la página de Heavy Metal Mansion, simplemente、eh, escriba metalpr.com, diagonal en vivo, le saldrá una cajita para que ponga su nickname y podrá entrar al chat a compartir con los muchachos que están ahí. Así que un saludo a todos los que están en el chat, a todos los que están en nuestros grupos de WhatsApp. Bien, pues ya ya comenzamos la noche y vámonos con lo que nos corresponde y nos interesa realmente, que es la música. Y vámonos con una banda que en el 2020 lanzó un disco que a mí me encantó, de hecho estuvo en el listado de mis 10 discos favoritos del 2020. Una banda que estuvo media apagada por mucho tiempo y que en el 2020 tiró una bomba de álbum, y esto se llama. c e l e b r a t i o n Decade, el tema Cold Blooded y el lavanda Vicious Rumor. <tose> Gracias.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 En Google Play o v í a los productos personalizados en nuestro merchan. Asalto Mata Radio Rock, la radio online del rock. Yes, people, estamos de regreso. Para esa gente que nos acaba de sintonizar, usted está escuchando Heavy Metal Bunker Radio Show. Les saluda su amigo Dark Nerudas. Estamos transmitiendo desde el Heavy Metal Bunker Studio en Spring, Texas, a través de Heavy Metal Mansion Metal PR.com y simultáneamente también estamos、eh, transmitiendo a través de las emisoras Avanzadametallica.net y Hot Rock.com, ambas de la República Dominicana. Durante la semana, este programa será retransmitido por otras emisoras alrededor de Latinoamérica y Europa. Eh, y eh, serán diferentes días, diferentes horas, desde de, de diferentes emisoras. Si usted quiere saber、eh, dónde, cuándo y desde dónde se va a transmitir el programa, entre a nuestra página Heavy Metal Bunker.com. En el área de Radio Show, y ahí tendrá toda la información que usted necesita para que pueda sintonizar la retransmisión en cualquiera de los países. Así que un saludo a toda esa gente de Latinoamérica que nos estará escuchando durante la semana y a nuestra gente de la Madre Patria España que se retransmite a través de Asaltomataradiorock.com. Así que eso era lo que. Eh, tenemos en la noche de hoy. Ya comenzamos, comenzamos con nuestro despegue y lo hicimos con nada más y nada menos que con la banda Ice Earth. De su más reciente álbum del 2017, y c o r r u p t i b l e、eh, estábamos escuchando el, el tema Seven Head h o r r un temazo. Ice Earth, de un muy buen disco, aunque no es fue un disco que tuvo mucha trascendencia. La realidad es que el disco es muy bueno. Y、eh, en la voz de Stu Block, que es un extraordinario cantante. Una banda que está en hiato ahora mismo, porque no sabemos qué va a pasar con ella. Eh, después de los eventos del 6 de enero,、eh, allá en el Capitolio Federal, donde actualmente está en prisión su guitarrista y líder de la banda, John s h e f f e r veamos、eh, qué ocurre con Ice Earth. Lo próximo que estábamos escuchando, pues era la banda Vicious Rumor de su más reciente álbum Celebration Decade del 2020. Estábamos escuchando el tema Cold Blooded. Un extraordinario álbum、eh, que Vicious,、eh, Vicious Rumor lanza en el 2020. Después de haber estado bastante apagado por muchos años, pues tiraron este albumazo de cuatro pares que realmente a mí me encantó. Lo próximo、eh, que estábamos escuchando pues era otra banda. ...que También ha estado muy apagada durante muchos años y que este 2020 también lanzó otro álbum espectacular. Estamos hablando de Anihilator. Anihilator en el 2020 lanza un extraordinario álbum de nombre Ballistic Sadistic y de ese álbum estábamos escuchando el tema Arm to the Teeth. Un buen álbum con mucha fuerza, mucha profundidad. Eh, que me gustó bastante. Así que enhorabuena por、eh, Anihilator. n Bien, en las pasadas semanas y desde finales del 2020, Pues estuve mencionando y de hecho compartiendo con ustedes algunos temas、eh, que serían parte de lo que es el álbum más reciente de Michael Schenker.、Eh, Michael Schenker lanza recientemente esta semana. Un álbum、eh, de nombre Immortal, y en ese álbum hay muchas colaboraciones,、eh, sobre todo de los cantantes.、Eh, como ya habíamos escuchado antes,、eh, hay temas con Ronnie Romero, hay temas con、eh, Ralph Shepard, cantante de Primal Fear, y también otro de los que participó、eh, espectacularmente en este álbum lo es el legendario Jolene Turner. Jolene Turner grabó dos temas en este álbum y、eh, quería compartir con ustedes uno de estos temas de Jolene Turner, de Michael Schenker, de su álbum Immortal. Esto se llama Don't Die on Me Now. a Fire from lips of a liar, shaking and blurring what's wrong or what's right.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 De regreso aquí en Heavy Metal Bunker Radio Show, como todos los domingos a las 7 de la noche, hora de Puerto Rico y el Caribe, a través de Heavy Metal Mansion Metal Pr.com y simultáneamente con Avanzadametallica.net y ahora con Hot Rock.com. Bien, mi gente, eso que estábamos escuchando, pues、eh, no era otra cosa. Que uno de los temas del más reciente álbum que está acabadito de salir del horno、eh, del disco de Michael Schenker, que lanza un álbum de nombre Immortal,、eh, que es un álbum con muchas colaboraciones específicamente entre los cantantes. y、eh, Además de Ronnie Romero, además de Ralph Sheeper, pues otro de los que participó en este álbum lo fue j o l i n Turner. Y、eh, quise compartir con ustedes este tema que llevaba por nombre Don't Die on Me Now. Un buen, buen tema.、Eh, y la voz de Jolene Turner sigue siendo espectacular como en sus viejos tiempos. Bien, y ya que estábamos con Jolene Turner, pues nos fuimos. Nos fuimos por ahí mismo y nos fuimos con Mr. i n b a d e Malstein de su álbum Odyssey de 1988. En la voz de Mr. Jolene Turner. Pues estábamos escuchando el temazo Diablo, uno de los grandes temas de este álbum de Invade m a r s t o n Bien,、eh, en las noticias de lo que está ocurriendo en el mundo del heavy metal, p、pues, u、eh, el s e señor T. s n i d e r ex cantante de Twisted Sister,、eh, anunció en sus redes sociales. Que está en el estudio grabando lo que será su próximo álbum solista.、Eh, su último álbum solista、eh, fue For the Love of Metal. Y después de eso, pues lanzó el álbum en vivo que fue、eh, en un concierto respaldando y se llamaba For the Love of Metal Live. Pues T. Snyder dice que él está en el estudio、eh, ya grabando voces y que. Se espera que para este próximo verano, pues veamos y podamos escuchar este nuevo álbum. Así que vamos a ver, vamos a ver. Los, los discos solistas de Dee Snyder son muy buenos.、Eh, es algo bastante diferente a Twisted Sister. No es una extensión de Twisted Sister. Son discos bastante buenos. Son con sonido bastante moderno. Pero siempre manteniendo esa. Esa influencia clásica de lo que era el heavy metal tradicional. A mí, en mi、eh, opinión, me gustan mucho los discos solistas de Disney. Yo espero que este que viene pronto p、pues, u esté e s a ese mismo nivel.、Bien. Otro que nos ha estado hablando sobre su disco desde hace tiempo y hay unos retrasos después de todo esto de la pandemia,、eh, pues lo es Tony Martin. Tony Martin, ex cantante de Black Sabbath.、Eh, Lleva desde finales del año pasado hablándonos de lo que será su próximo álbum de nombre Turn.、Eh, pero este álbum todavía no ve la luz del día. Lo que sí、eh, estuvo anunciando esta semana es que en este álbum va a contar con la colaboración de la extraordinaria cantante Pamela Moore. ¿Y quién es Pamela Moore? Pues mire, Pamela Moore es esa voz femenina espectacular que、eh, participó en los álbumes de Queen's Right, tanto en el Operation Mindcrime 1, en el Operation Mindcrime 2 y en otros álbumes de Queen's Right. Pues Pamela Moore eh, pues, eh, fue colaboradora, parte de, de ese equipo que grabó el disco. De hecho, en el concierto.、Eh, Operation Minecrime at the Moor, creo que e se q u se llama, que es un DVD donde、eh, Queen Strike hace los dos álbumes, Operation Minecrime 1 y 2,、eh, de una forma bastante teatral. Pues Pamela Moore participa en vivo en ese concierto con una voz espectacular. Así que muy ansioso esperando ese nuevo álbum de、eh, Mr. Tony Martin. Así que veremos qué es lo próximo. Que viene bien,、eh, estuvimos por varias semanas hablando de lo que iba a ser el próximo álbum de Accept y hubo retrasos. e、eh, x Poníamos un par de single, s pero ya, ya el álbum salió. Ya el álbum salió el pasado 29 de enero.、Eh, sale el más reciente álbum de Accept bajo el nombre de To Me a n To Die.、Eh, En mi opinión, y quizás una opinión un poco eh, eh, no, no objetiva, pero porque es una de mis bandas favoritas de siempre, pero este álbum To Mean To Die para mí es uno de los mejores álbumes que ha grabado a c c e p t en su historia.、Eh, no puedo decir que quizás sea mejor ¿verdad? Que, que alguno de los discos clásicos que, tenía, ¿verdad? que hicieron c o Nudo. Pero sí, creo que es uno de los mejores、eh, que han grabado, y de hecho, de los álbumes que se han grabado con m a r Tornillo, yo creo que este es el mejor de todos. Todos son buenísimos y extraordinarios, pero este álbum me gusta muchísimo. Es un álbum variado donde tienes desde canciones bien fuertes, rápidas y furiosas, tienes. Temas que son a medio t e m p o pero con unos coros y unos riffs bastante pegajosos. Canciones lentas y oscuras, y también tiene hasta una balada. Tiene una canción instrumental, tiene fusión con clásico. Bueno, el LP es simple y sencillamente espectacular, y la voz de Mark Tornillo es increíblemente magistral en ese álbum. Y... Tengo que decir que la ejecución de Wolf en la guitarra, en todos esos temas, pues es increíblemente bueno. Así que, altamente recomendado. Y vámonos con un tema de este nuevo álbum, Sumin' to, to Die. Vámonos con un tema que dice No One Matters. Bajate nuestra aplicación en Google Play o buscamos en las aplicaciones Tu n e i n o Mi Radio Argentina. Frecuencia Online Radio, una alternativa para endulzar tus oídos. Por aquí, por aquí es que Saludos a todos y a todas. Bienvenidos nuevamente aquí a Heavy Metal Bunker Radio Show. Le saludo a su amigo Dark Neruda, si estamos transmitiendo desde Spring, Texas. Hoy compartiendo con todos y todas lo mejor de eso que nos apasiona tanto, que le llamamos metal pesado. Eso que estábamos escuchando, pues es lo más reciente de la banda alemana Azzep. Azzep acaba de l a n z a r Esto está, todavía está caliente, saliendo del horno. Acaba de sacar lo que es su álbum To Mean to Die.、Eh, y de ese álbum, pues estábamos escuchando el tema No One's Matter. Un álbum altamente recomendado.、Eh, lo próximo que estábamos escuchando, pues era la banda argentina Borax. Borax, de su, de su último álbum del 2013,、eh, Mentalización. Estábamos escuchando el tema Descansaré cuando esté muerto. En la voz de precisamente alguien a quien perdimos en el pasado año, el señor Chafo Pastor. Así que ahí teníamos a Borax con un extraordinario tema de un muy, muy buen álbum. Bien, mi gente, quiero enviarles saludos a algunas personas que me escribieron el otro día y que nos.、Eh, Nos sintonizan no solamente aquí en Heavy Metal Bunker Radio Show, pero también nos sintonizan los jueves a las 9 de la noche en mi、eh, otro programa en AZ Rock,、eh, AZ Loud. Así que quiero enviarle un saludo a Alvin Sierra Cotto, que、eh, nos sintoniza todos los jueves allá en AZ Rock y también los domingos aquí en Heavy Metal Bunker Radio Show. También quiero enviarle、eh, saludo s a Federico Acosta. Federico Acosta no se pierde Heavy Metal Bunker Radio Show, pero él los escucha los lunes a través de Frecuencia Online Radio allá en Buenos Aires, Argentina. Así que un saludo grande para Federico Acosta, que、eh, parece que él trabaja a esa hora. Y desde el trabajo, pues nos sintoniza y se disfruta el programa. Así que un gran abrazo para estas personas、eh, que nos escriben、eh, pidiendo que le demos un saludito y ahí va. Y le damos un saludo a todos, a todos los de Latinoamérica que nos escuchan durante la semana,、eh, retransmitido por sus respectivas、eh, emisoras. Y a la gente de España que también nos escucha a través de Asalto Mataradio Rock. Bien. El... He estado hablando también durante las últimas semanas de lo que、eh, sería el más reciente álbum de la banda polaca Crystal Viper. Pues Crystal Viper también ya salió su disco. Salió su disco acabadito de salir del horno.、Eh, su más reciente álbum lleva por nombre The c o l d Este álbum pues, salió en todos los formatos, pero lo interesante de esto es que si usted compra el CD, el CD、eh, va a contener un tema cover de Crystal Viper, de King Diamond, el tema Welcome Home. Pero si usted compra el LP, el disco en vinilo, le va a traer un cover, pero de la banda Satan, del disco t r y by Fire. Entonces, depende de cuál usted compre, pues va a tener、eh, ese bonus, que es un cover. Tengo que decirle que el cover de、eh, Welcome Home de Crystal Viper es una cosa brutalmente increíble.、Eh, y es tan bueno que quise compartirlo con ustedes, así que los voy a dejar con Crystal Viper de su disco The Cult en un cover de King Diamond: Welcome Home.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 Eso que estábamos escuchando, pues、eh, no era otra cosa que la banda polaca Crystal Viper al frente de Marta Gabriel, su cantante y guitarrista principal de la banda, que acaban de lanzar su más reciente álbum The Cult. Y en ese álbum, específicamente en la versión CD de ese álbum, contiene un cover que hizo Crystal Viper de la canción Welcome Home de King Diamond. La canción simple y sencillamente, en mi opinión, le quedó magistral. Una cosa brutal. De hecho, en ese tema participó grabando、eh, el tema、eh, Andy LaRocque, quien es pues, el guitarrista de King Diamond y quien grabó la versión original. Así que、eh, Andy LaRocque、pues, es parte de, esta, de este tema cover del disco nuevo de Crystal Viper. Lo próximo que estábamos escuchando, pues, era la banda española Prometheus, de su último álbum lanzado en el 2016 bajo el nombre de Dragón y Titán. Estábamos, pues, escuchando precisamente el tema Dragón y Titán. Un buen, buen álbum de una banda que me gusta bastante. Me gusta bastante Prometheus. Eh, siempre tienen algo diferente. A veces son medio Power Metal, a otras veces, pues son más tradicional.、Eh, no sé, siempre tiene algo, algo nuevo que, que sorprende en, en cada disco. Así que ahí teníamos a Prometheus de su álbum Dragón y Titán del 2016. Bien, vámonos ahora con、eh, una banda de la nueva generación. Eh, esta banda es una banda de Italia, específicamente de Venecia, Italia. Esta banda、eh, lleva por nombre Titus. Esta banda、eh, Titus pues, lleva,、eh, surge en el 2014 y han hecho dos álbumes: uno en el 2016 bajo el nombre de Rise y uno en el 2019 bajo el nombre de Rain After Drug. En el 2021 lanzaron un single que lleva por nombre Faithful of Sand, una banda italiana de la nueva generación y de lo que es el movimiento de New Wave of Traditional Heavy Metal. Así que vamos a dejarlo con Titus y el tema Faithful of Sand.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 Eso que estábamos escuchando, pues es una banda de、eh, Venecia, Italia, una banda de lo que se considera parte del movimiento del New Wave of Traditional h e a v y Metal, que es un movimiento que apoya el desarrollo y el surgimiento de nuevas bandas, bandas de la nueva generación que toquen heavy metal tradicional, con sus propios sonidos, sus propios acentos, su propia、eh, estructura. Pero manteniendo la esencia básica de lo que era el heavy metal tradicional, que es el legado que nos han dejado las grandes bandas、eh, del de pasado. Y esa banda, Titus, pues, o Titus,、eh, <coughs> lanza un、eh, single ahora en el 2021 que llevaba por nombre Fistful of Sand. Quise compartirlo con ustedes, me parece que es una banda que suena súper, súper bien. Lo próximo que estábamos escuchando, pues es la banda Milisha. Milisha es una banda de Austin, Texas. Y esto no es una banda nueva realmente. Es una banda que surge en el 1984, pero en 1986, pues simple y sencillamente se rompe la banda. Y en el 2008, pues vuelven a reunirse. Y no es hasta el 2012 que graban su primer álbum bajo el nombre de Strange and Honor. Y en el 2021, aquí acabando de empezar el año, lanzan su segundo álbum que lleva por nombre And the Gods m a d e War. Es una banda que suena súper, súper bien. Y quise compartir con ustedes el tema que estábamos compartiendo: p u es es de su más reciente álbum, And the Gods m a d e War. El tema se llama Furious. Así que、eh, ahí teníamos a la banda Milicia de aquí de Austin, Texas. Bien,、eh, las últimas semanas he estado compartiendo con ustedes una, una serie de bandas de trash metal de allá de China.、Eh, mucha gente me ha escrito、eh, diciendo pues que no tenían idea de que esas bandas existían y que las buscaron, y, y algunos bajaron los discos y. Y buscaron más información. Pues sí, mi gente, en China hay una escena de trash metal bastante fuerte. Y son bandas que no son muy viejas. Algunas de ellas son bastante recientes. Que podríamos i n c l u s i v e considerar la parte del movimiento de la nueva generación del trash. Pero allá en el otro lado del globo. Pues hoy quiero compartir con ustedes、eh, otra banda. Esta banda es de Beijing, China. Esta banda lleva por nombre Suffocate.、Eh, Suffocate surge en el 1996, pero no es hasta el 2006 que logran grabar su primer álbum. Actualmente tienen cinco álbumes y el más reciente fue en el 2020, que lleva por nombre Infinity. Así que、eh, vamos a compartir con ustedes un tema. De su álbum del 2017, que este álbum lleva por nombre Your Body is the h a r d e s t Metal, y este tema se llama Under the Dome.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 Heavy Metal m a n c h e e Ay, ay, ay, fuego. Eso era candela lo que había en esta intervención. Y la comenzamos con un trash desde la China. Estábamos escuchando la banda china Suffocate、eh, de su álbum del 2017, Your Body is the Hardest Metal. Estábamos escuchando el tema Under the Dumb. Un temazo, una banda con un poder, una fuerza、eh, en esos riffs y, y en esas estructuras musicales brutal. Así que eso era trash metal de la China. Lo próximo que estábamos escuchando es la banda Onslaught, que en el 2020 lanzó un álbum espectacular de nombre Generation Antichrist. Y de ese álbum estábamos escuchando el tema Strike Fast, Strike Hard. Y cerramos esta intervención con otra banda、eh, de trash que lanzó uno de los discos más brutales de trash metal en el año 2020. Estamos hablando de Warbringer, que lanza en el 2020 un álbum de nombre Weapon of Tomorrow y estábamos escuchando el tema Crush Beneath the Track.、Eh, tres bandas espectaculares para esos que les gusta el fuego de verdad. Bien mi gente, vámonos entonces con algo、eh, local, vámonos con algo de Puerto Rico.、Eh, esta semana eh, salió eh, al mercado la nueva producción de la legendaria banda de rock puertorriqueña Dantesco. Dantesco acaba de lanzar un álbum que lleva como nombre El Día que murieron los dioses. Y quiero compartir con ustedes algo de este álbum que creo que es un álbum espectacular. Hacía mucho tiempo que Dantesco pues,、ah, no grababa un disco, y me parece que este disco es buenísimo, buenísimo, altamente recomendado. Así que la gente de España y la gente de Latinoamérica, póngale oído porque esto es de Puerto Rico, esto es Metal Boricua, esto es Dantesco y el tema Terion.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 Eso que estábamos escuchando, pues, era、eh, nada más y nada menos que la legendaria banda de rock Boricua, directamente desde Puerto Rico, la banda Dantesco. Dantesco、eh, no nos grababa un álbum desde el 2015, cuando lanzaron el álbum Venancio. Y en el 2021, empezando el año, pues nos lanzan este nuevo álbum de nombre El Día que murieron los dioses. Ese tema que estábamos escuchando es el tema Terion. Un álbum altamente recomendado. Buenísimo, buenísimo. Así que ahí lo tenían los muchachos de Dantesco. Y lo próximo que estábamos escuchando, pues también es de Puerto Rico. Otra banda del Metal from Puerto Rico. Y esta banda es una banda bastante nueva que surge en el 2020. Eh, o quizás en entre el 19 y el 20, no estoy seguro. Pero、eh, es una banda que desde que comenzó e impresionó a toda la gente con su música en vivo y con la fuerza que interpretan los temas. Estamos hablando de la banda Métrica. Métrica acaba de lanzar su más reciente álbum, Fuerza y Sangre. Y el tema que estábamos escuchando, pues, precisamente, es el tema. Fuerza y sangre, altamente recomendado también. Aquellas personas interesadas en el álbum de Métrica pueden entrar en Bandcamp, ahí el álbum está disponible en digital y próximamente estará disponible en c d Así que aquellas personas que estén i n t e r e s a d o s en el álbum de Dantesco pueden entrar a través de la página de Facebook y busquen Odin Score. Odin s c o u r t es la tienda、eh, metalera de Eric Morales, cantante de Dantesco. Y a través de ellos, pues puede hacer la orden. En cualquier parte del mundo le enviamos el CD volando. Así que ahí teníamos dos titanes del rock y del metal boricua, tanto Dantesco como Métrica. Bien mi gente, no me queda tiempo para más. Mis 120 minutitos pues ya se me agotaron.、Eh, pero no se preocupe porque el próximo domingo estamos de regreso aquí de pie con otra edición de Heavy Metal Bunker Radio Show. Eh, recuerden que todos los jueves estamos nosotros en AZ Rock, todos los jueves a las 9 de la noche en AZ Loud. 60 minutos del mejor hard rock y heavy metal para que usted comience el fin de semana con el pie derecho. Eh, también eh, sigo haciendo la invitación a que entren a nuestra página oficial heavymetalbunker.com. Para que pueda ponerse al tanto de todos los proyectos que estamos trabajando. Y ya hicimos nuestra primera publicación del Dark Neruda Podcast、eh, a través de Spotify. Así que si usted tiene Spotify, simplemente entre y busque por Dark Neruda Podcast y ahí podrá escuchar el primer episodio, el episodio inaugural. De Dark Nerd a Podcast y le da follow de viaje para que pueda tener una notificación cada vez que hagamos nuestras publicaciones. Así que yo los dejo hasta la semana que viene. Como siempre les digo, la pandemia no ha terminado, así que por favor, mucho cuidado, mucho juicio. Protéjase usted y proteja a su familia. Yo los voy dejando hasta la semana que viene. Que tengan una excelente semana, que trabajen poco y que ganen mucho. Que coman bastante, pero que beban más. Se despide su amigo Dark Nerudas. Hasta la vista, baby.